Enséñame a soñar con solo una caricia me pierdo en este mar llega la La jurada, que sepa el mundo entero, que tu voz guarde un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio, haces que mi cielo vuelva Un hombre que en el firmamento se mueren de celo, tus ojos son destellos tu garganta es un misterio, pues que mi fiel vuelva a tener esa luz, pinta de colores, mi mañana solo tú. Una vez